tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi pero si sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tú le ves rojos que no olvidaré pero si sí te diré que yo me enamoré sos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré hoy está Let it go. Y esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para tu alma Let it go.